La Glorieta, con Rosmar Alonso. Son las 7 en punto de la mañana, tenemos 8,6 grados de temperatura y alcanzaremos una máxima hoy miércoles 2 de marzo de 19 grados, la misma que ayer, tendremos el mismo tiempo. También los cielos estarán... ...seguirán despejados y Elche ya forma parte de ese corredor de ayuda humanitaria... ...que ha comenzado su actividad con recogida de medicamentos y alimentos... ...para la población ucraniana que sigue sufriendo los ataques rusos... ...a causa de esa guerra iniciada por Vladimir Putin para invadir ese país. Hoy escuchamos el testimonio del ilicitano Luis Delgado... ...quien con su mujer se encuentra... ...atrapado en una ciudad de Ucrania... ...donde los bombardeos no cesan de producir bajas... ...entre la población civil. Y aquí estamos con el, con el cuerpo ya te puedes imaginar... ...no descansas, no duermes bien... ...comes, comes no, sin gana y cuando puedes... Y, ...y aquí estamos un poquito desesperados a ver qué pasa. La, la, en, las autoridades no nos dan absolutamente ninguna solución... gracias a los amigos que tenemos en España... ...en Portugal que están moviendo todo para intentar a través de ayudas humanitarias o lo que sea poder llegar aquí e intentar sacarnos a través de cruz roja o corredores eh, humanitarios que haya por, por el país están intentando pero todo a nivel particular aquí no aquí están los bombardeos son indiscriminados hay víctimas civiles lo que pasa es que los ucranianos son gente muy patriota muy valiente y aquí nadie se mueve y todo el mundo colabora las mujeres por las noches ...hacen un cóctel y preparan comida para los... ...para los submarinos que, que se han cogido las armas... ...y están eh, peleando por las calles y como sea... ¿verdad? ...son gente que yo creo que los matan a todos... ...pero aquí esto no lo cogen, ¿eh? que la guerra no me sea indiferente. es un monstruo grande Pues hemos escuchado las declaraciones de Luis Delgado, las recogíamos ayer a mediodía y por la noche también, y no fue fácil, ya que tuvimos que suspender la conexión para el informativo Telenit al comenzar los bombardeos e intentarlo luego más tarde. Su testimonio pone de manifiesto que aún quedan españoles atrapados en Ucrania bajo las bombas rusas y que su evacuación está intentándose a través de De esos corredores humanitarios que las ONGs pueden llevar a cabo para el suministro de la ayuda internacional que llega de todas partes de Europa, ayer el presidente ucraniano, por videoconferencia, pudo, logró, apoyos suficientes de la Eurocámara para aprobar la entrada de este país a la Unión Europea. La Glorieta con Rosmarie Alonso. Pasan cinco minutos de las 7 de la mañana y hoy en nuestro sumario recogemos ese testimonio, lo han escuchado del matrimonio ilicitano que se encuentra atrapado en Ucrania, sin poder salir, están en una ciudad a mil kilómetros de cualquier frontera. Luis Delgado nos ha contado y nos va a seguir contando las situaciones dramáticas que están viviendo, sobre todo por la noche cuando los bombardeos se intensifican, son indiscriminados, asegura, y están causando bajas, sobre todo entre la población civil que resiste con valentía. También les vamos a contar que Elche se ha movilizado y ya forma parte del corredor humanitario en el que se ha convertido la comunidad valenciana. El presidente del Consejo, Chimo anunció ayer un paquete de medidas para movilizar los envíos de medicamentos a Ucrania y también de alimentos, disponer de camas en todos los hospitales valencianos, también aquí en los de Elche, para los refugiados y todo tipo de servicios de atención para la población que logra salir del país y llega. ...hasta nuestro territorio. Y el presidente del Consejo también ha anunciado... ...que él elche va a disponer de un centro de gestión del agua... ...que correrá a cargo de Asaja de la Asociación de Jóvenes Agricultores... ...y que va a servir para captar fondos europeos... ...con el objetivo de modernizar, digitalizar el, camdel, el sector agrícola. También ayer se inauguró la nueva sede de la ONCE que atenderá a 400 personas ciegas y con visión reducida en esas nuevas instalaciones. Y ayer se presentó el cartel anunciador de la Semana Santa. El autor es el artista sevillano Antonio Díez, quien ha escogido la imagen de la Virgen de la Asunción bajo esa lluvia de aleluyas para destacar la alegría, el júbilo que se necesita en estos momentos. Y el Festival de Cine de Elche pues llega este verano con importantes cambios. Durará más tiempo y el concurso se y abre a los largometrajes ya no será solo de cortometrajes Bien, pues Luis Delgado y su mujer fueron a Ucrania para participar como jurado invitado en una competición de baile de salón y dos días después estalló la guerra y ya no pudieron regresar a Elche. Se han quedado atrapados en el hotel de una ciudad situada a 600 kilómetros de la capital de Kiev y que está siendo bombardeada todas las noches por los rusos. Gracias a los medios de comunicación que han publicado su situación reciben... ...recibieron la llamada del cónsul español... ...pero sin aportarles una solución... ...para su evacuación de momento... ...el alcalde de Ilche mantiene también contacto... ...con este matrimonio ilicitano... ...y otros voluntarios que intentan rescatarlos. ...y nosotros ayer les preguntábamos... ...cómo están viviendo la guerra... ...en el hotel donde se encuentran... ...y esto es lo que nos dijo... ...¿cómo, cómo está la situación allí?... ¿En, ¿En qué pueblo ¿En estás? ¿Dónde la ciudad? te encuentras? Con... Estamos, en la ciudad, estamos en la ciudad de Zapar, Rostia, que está en el sureste de, de Ucrania. Que Llegamos el día 22, el día 24 empezó la movida y no nos hemos podido mover ya para nada desde aquí. Vinimos a una competición de baile de salón, que estábamos invitados como jueces españoles a esta competición, una competición muy importante y... y Vinimos aquí y nada, todo bien, hasta que llegamos al día siguiente ya empezó todo esto. En el momento que empezó, sigo hablando, ¿eh? en el momento que empezó todo esto, pues intentamos ponernos en contacto con la embajada, con el consulado, y nada, lo más que conseguimos fue un teléfono de un consulado, que no sé, que sería de España o de, de aquí en Kiev, que nos dieron el que, que mandásemos un correo a la embajada de, de España en Ucrania, en Kiev, dando nuestros datos personales y toda la historia esta. <coughs> y, <coughs> lo hicimos, pero no tuvimos ninguna respuesta, ninguna, nada. Luego nos enteramos que el viernes la embajada y la embajadora con el cuerpo diplomático salieron corriendo de Kiev con los españoles que tenían allí alrededor de, de su casa y no se pusieron en contacto con nosotros ni nada, porque si lo hubiesen hecho, habríamos tenido alguna posibilidad de salir aquí en Zaparosa como no se pusieron en contacto absolutamente para nada, pues aquí estamos ¿Y, y qué... esta situación. ¿Y, y ha, han podido contactar con algún representante del gobierno español? No, no, no, gracias a los medios de comunicación, que le estáis dando una difusión muy grande, gracias a eso, ayer fue la primera vez que el señor cónsul de la Embajada Española en, en Kiev, que no están en Kiev, están en Polonia, salieron corriendo, ...pues se puso en contacto conmigo... ...muy diplomáticamente... ...hablando como hablan esta gente... ...que por pues, sí, que tal, que cual... ...que lo sentía mucho... ...porque pues, tú, se, le, se le aglomeró las la llamadas... ...y la solución que me da... ...que me quede aquí en el hotel... ...que me, re, me, me refugie como pueda... ...y que cuando cambie la situación... ...pues intentarán ponerse en contacto con pues ...ya me explicarás... ...pues sí, ¿y una Entonces, situación estamos... dura... ...¿cómo estáis? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el día a día ahí donde estáis? ¿Hay bombardeos? Sí, sí, hay bombardeos por la noche, son las sirenas, han bombardeado ya el puerto fábricas y tal y cual. Se prevé que vaya a entrar también en la ciudad, no sabemos qué pasará. Y aquí estamos como en un, con el cuerpo ya te puedes pasar. No descansas, no duermes bien, comes, comes, no, sin gana y cuando puedes y, y aquí estamos un poquito desesperados a ver qué pasa. La, la, en, las autoridades no nos dan absolutamente ninguna sección. Gracias a los amigos que tenemos en España y en Portugal que están moviendo todo para intentar a través de ayudas humanitarias o lo que sea, poder llegar aquí e intentar sacarnos a través de Cruz Roja o corredores eh, humanitarios que haya con el país. Están intentando, pero todo a nivel particular. Hace un momentito se ha puesto en contacto conmigo un chico que vive en Praga, español, que está repatriando españoles de Ucrania, los está sacando por las fronteras, pero todo a nivel particular. Ya te digo, una labor que creo que la tenían que hacer las autoridades nuestras en lugar de que estén haciendo nada los amigos y, y gente personal anónimo. Y las y, y podéis hablar en el hotel, la población de Ucrania, que dice? ¿Qué cuenta? Hay, ¿Hay víctimas? ¿Esos bombardeos por ahora solo atacan sí, sí, sí, no, no. estrategia militar o algún no, edificio? No, no, no, no, no. Aquí no... Han,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 O son sea, gente muy patriota y muy valientes, muy cosacos. O sea, concretamente, esta es la ciudad de los cosacos, de Parosia. O sea, que aquí la gente es muy valiente. Está a muy motivada. Muy, ¿A, muy motivado, ¿a o sea. cuántos kilómetros estáis vosotros de cualquier corredor o de cualquier salida del país? ¿Vosotros? A, unos mil, a unos mil kilómetros de la frontera más próxima, supongo, que sería Rumanía. O sea, que tiene que ser un corredor que alguien de Cruz Roja o alguien de ayuda humanitaria o algo, que esto parece ser que los respetan, ...y nos puedan sacar. Pues toda la suerte del mundo, Luis. A ti y a tu mujer. Vale, por pues vale, pues muchísimas gracias. Y a, a los medios que se está dando eco de todo esto... ...y a ver si ya sirve para algo. ¿El Ayuntamiento de Elche se ha puesto en contacto contigo o no? Creo que si no, sí. Mi mujer está, está en contacto con el alcalde... ...que se está portando muy bien. El Ayuntamiento está a está todas con los, con los ilicitantes Pues gracias, Luis, por esa información. Gracias. Gracias a vosotros. Pues como ven, el testimonio de este ilicitano de Luis pone de manifiesto que en una guerra las acciones individuales son las que cuentan, las que pueden salvar vidas, ya que poco parece que pueda hacer el Gobierno español por ellos en el terreno, pero sí las ONGs. En este sentido, la Generalitat Valenciana anunció ayer que va a coordinar la ayuda con ONGs y municipios para enviar material farmacéutico a la población civil de Ucrania. Envíos que ya se han movilizado gracias a los convenios con Farmamundi y Cruz Roja. Además, han habilitado un fondo de emergencia de casi 2 millones de euros. Por parte de la Consejería de Sanidad, se ha puesto a disposición del Gobierno Central 2094, camas hospitalarias para atender a personas heridas en la guerra y habilitarán también un servicio provisional de recursos sanitarios para quienes lo necesiten. El Hospital General de Elche podrá habilitar 98 camas para adultos y 8 para niños y el, el Hospital del Vinalopo 44 para adultos y 3 para niños. Gracias. ...a que los ingresos por contagio de COVID... ...ya se están reduciendo de forma considerable... ...apenas quedan en ambos hospitales... ...además se ha puesto en marcha una línea específica... ...del 112 exclusivamente dedicada a atender... ...a personas refugiadas por esta guerra... ...y a las cerca de 30.000 personas procedentes... ...de este país de Ucrania... ...que se estima que están en la actualidad... ...en territorio valenciano... ...el presidente Chimo Puig aseguró... ...que hoy... ...hoy miércoles habrá una reunión... ...habrá varias reuniones... ...pero una de la Comisión Mixta de Atención... ...a Personas Refugiadas y Desplazadas... ...y otra con los principales sectores económicos... ...afectados por esta guerra... ...se trata sin duda... ...de las primeras medidas puestas en marcha... ...para convertir, como hemos dicho al principio... ...la Comunidad Valenciana, Elche... ...en un auténtico corredor humanitario... ...escuchamos a Chimo pucho ...a Personas Refugiadas y eh presidida por la vicepresidenta para atender la vertiente humanitaria y dar la mejor respuesta de la comunidad valenciana. Y, en segundo lugar, también reuniré a los sectores económicos sociales afectados, a los agentes sociales, a la patronal, a la Cámara de Comercio, para también eh, situar la respuesta económica a la crisis. Yelche, como vemos, no se va a mantener al margen, no lo ha hecho. Ayer el alcalde anunció junto a la Asociación de Voluntarios Conciencia T una campaña de recogida de alimentos para Ucrania. Nos lo cuenta nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Los ilicitanos tienen la oportunidad de poner su granito de arena a la dramática situación que está viviendo la población civil en Ucrania. Desde hoy se instalarán nueve puntos de recogida de todo tipo de medicamentos de uso común, productos de higiene personal, comida enlatada, además de sacos de dormir en diferentes barrios y pedanías. Los lugares son el pabellón del Toscar, el Hospital General, el del Vinalopó y el IMED, los centros sociales de la Marina y el Altet, la sede de Conciencia y de Día y el Dialprix de Juan Carlos I. El horario será de 10 de la mañana a 10 de la noche, este miércoles y jueves y el viernes ...hasta las 6 de la tarde... ...el objetivo es conseguir 22.000 kilos de productos... ...que se enviarán este mismo sábado... ...a la frontera de Ucrania... ...bien a través de Hungría o Eslovaquia... ...y que distribuirán las propias ONGs locales... ...la iniciativa ha partido de la asociación Conciencia T... ...y la empresa de logística Cronofrío... ...además se ha abierto una cuenta... ...para que cualquier persona haga su donación... ...y que se utilizará en la compra de medicamentos... ...el alcalde ha hecho un llamamiento... ...a colaborar con el pueblo ucraniano. Pues escuchamos primero al presidente de la Asociación eh, Conciencia T... ...Gorka Chazarra, y después al alcalde. Sencillamente, hacer un llamamiento a los ilicitanos y e ilicitanas... ...a colaborar con el pueblo ucrania, ucraniano... Pedimos la máxima implicación de nuestras asociaciones y ONGs y, sobre todo, pedimos la máxima implicación de cada ilicitano e ilicitana donando medicamentos, donando comida enlatada, que va a ser esencial para eh, ayudar a ciudadanos y ciudadanas, ...que de la noche a la mañana se han visto inmersos en una situación de guerra... ...en una situación terrible, en una situación realmente dramática. Eh, estamos ante eh, un dispositivo logístico sin precedentes... ...tanto por parte de, de esta empresa que ha puesto a disposición el transporte... ...hasta eh, la frontera eh, con Ucrania, como también eh, bueno, pues a todas las asociaciones... ...entidades, ONGs, eh, colectivos de la ciudad... Que van a decidir implicarse y que ya han manifestado su implicación con esta iniciativa. Vamos a recoger en tres días una cifra récord y vamos a aportar una ayuda muy necesaria. Estamos ante una unión de todas las ONGs, de todas las entidades de la ciudad, para dar una respuesta rápida, una respuesta coordinada. Y no es la única acción humanitaria. La Universidad Cardenal de Redaceo, a través de una de sus alumnas ucraniana, también ha comenzado una recogida de productos de primera necesidad. Hoy entrevistaremos a sus responsables en el programa Entre Amigos de Rosa Lucas. Y ayer Chimopuch realizó otro anuncio también importante para nosotros, los 6 millones de euros que destinará para modernizar el sector agrícola con la creación de cuatro centros de innovación y digitalización que estarán ubicados en diferentes poblaciones. Uno de ellos estará en Elche y el que se va a implantar aquí estará dedicado al agua, se encargará de captar fondos europeos y lo gestionará. Asaja, la Asociación de Jóvenes Agricultores, Puch, ha destacado el apoyo de la, de la Generalitat a esta iniciativa que denominan Digitalizadora Agraria, que va a concurrir a los planes de transformación económica agroalimentarios con proyectos de inversión que pueden sumar hasta 500 millones de euros y con los que se podrían crear hasta 5.500 puestos de trabajo fundamentalmente centrados en mujeres y jóvenes en el mundo rural de 203 municipios. Y si recuerdan, hace apenas unas semanas les contábamos en este informativo que el Che Campus Tecnológico ya era una realidad y las empresas comenzaban a interesarse por este nuevo espacio de innovación en el Parque Empresarial de Torrellano. Pues bien, ahora ya sabemos que la compañía ilicitana del sector aeroespacial PLD Space va a ser la primera en instalarse allí. Nos lo cuenta Yanire Perona. Muy buenos días, Yanire. Buenos días, ross Exacto. Hace unas semanas ya contábamos que el Che Campus Tecnológico era una realidad y las empresas comenzaban a interesarse por este nuevo espacio de innovación en el parque empresarial. Y con las obras del primero de los dos edificios ya terminadas, Elche Campus Tecnológico Parece que empieza a arrancar, pues ya sabemos que la compañía ilicitana del sector aeroespacial PLD Space será la primera en instalarse allí. Esta compañía ha alquilado una oficina de 800 metros cuadrados y alrededor de una docena de plazas de garaje durante los próximos cinco años. Otras empresas siguen en conversaciones para instalarse también en el campus tecnológico. Y además, este es uno de los temas tratados en el último Consejo de Administración de Pimesa, donde se dio luz verde a la redacción del proyecto del nuevo Centro Social del Altet por algo más de 37.000 euros y se adjudicó la venta de una parcela de más de 5.000 metros cuadrados en el parque empresarial por 1,3 millones de euros precisamente esta era una de las pocas parcelas que quedaban libres en el parque empresarial porque según la edil Ana los últimos solares disponibles son de reducidas dimensiones y parece ser que esto es lo que está dificultando su venta ya que nos afirmaba que algunas empresas lo han rechazado porque son pequeños para las actividades que quieren llevar a cabo allí. Por lo tanto, informamos de que en la actualidad Quedan dos parcelas libres de pimesa, una de 3.000 metros cuadrados. ...y otra de 5.000 metros cuadrados. Gracias, Yanire, por esta información. Y ayer, la ONCE inauguró su nueva sede... ...situada en la calle Antonio Antonio Asencio. En estas instalaciones, la organización quiere mejorar... ...e intensificar, así lo dijo su presidente... ...la atención a 400 personas ciegas o con baja visión. El alcalde, acompañado por el concejal de Políticas Inclusivas... ...y el de Comercio, destacó en el acto... ...que la labor que desarrolla la ONCE... ...es todo un ejemplo para la sociedad... ...un modelo a seguir que debe inspirarse nuestro quehacer diario en pro de una sociedad más inclusiva. Y continuamos con más asuntos. Hoy comienza la Cuaresma y con ello se ha dado un paso para la Semana Santa. Anoche se presentó el cartel anunciador de la Semana Santa de Elche, la procesión de las aleluyas, es la que ilustra el cartel de este año, que es especial al convertirse 2022 en la fecha en la que hemos recuperado las procesiones. El autor del cartel es el artista sevillano Antonio Díaz, licenciado en Bellas Artes, con una dilatada experiencia en cartelería para eventos religiosos. El artista aseguró ayer, durante el acto de presentación, que el haber escogido una imagen de la Mare de Deu bajo una lluvia de aleluyas, es para destacar la alegría que en estos momentos necesitamos por lo que estamos viviendo y sufriendo. Lo escuchamos. Pensamos, tanto la Junta Mayor como yo como, como autor, que este año, 2022, la idea, el concepto sobre el que teníamos que trabajar era el concepto de... Si el año pasado teníamos que trabajar sobre el concepto de la esperanza, que es como llamamos los cristianos a un futuro mejor, este año teníamos que trabajar sobre el concepto de la alegría y de la ilusión, porque creo que es el sentimiento que, que es común a todos los cofrades, no solamente de Elche, sino de en Sevilla y en toda España, pero... 7 y 23 de la mañana y hablamos ahora del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche porque su edición, la número 45, viene cargada este verano de novedades porque por primera vez el concurso se alarga en tiempo y en premios. Por primera vez este festival de cortometrajes va a permitir la participación a los largometrajes. Nos lo cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Buenos días, Ross. La edición número 45 del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche viene cargado de novedades porque por primera vez el concurso se alarga en tiempo y en premios. Es decir, por primera vez el FICIE... Eh, ...premiará películas... ...ya que hasta ahora solo se presentaban cortometrajes... ...y además el festival se extenderá durante dos semanas... ...se celebrará del 8 al 22 de julio... ...en el Or del Chocolater... ...en la playa de los Arenales del Sol... ...y en la sede de la Fundación Mediterráneo... Eh, ...de la Glorieta de Elche... ...los asistentes al FICIE verán cortometrajes... ...y a diferencia de otras ediciones... ...también se proyectarán películas... ...por tanto este año los largometrajes... ...también tendrán cabida... Los cortometrajes seguirán en la gran pantalla y dos de los premiados se enviarán a los Goya. El plazo, el plazo de inscripción está abierto hasta el 25 de abril y se podrán presentar a concurso todo lo producido a partir del 1 de enero de 2020. Gracias Isier Martínez y terminamos con la página de sucesos porque tenemos que aconsejar y mucho a las personas mayores que extremen las precauciones a la hora de sacar dinero en cualquier cajero exterior porque ayer de nuevo una mujer mayor fue víctima de un hurto, le robaron 800 euros, los hechos se produjeron a plena luz del día por la mañana y en un cajero automático concurrido de una entidad bancaria del centro de la ciudad un hombre joven con acento extranjero se le acercó una vez que la mujer mayor mayor tecleó el código secreto de su tarjeta y jugó a despistarla, diciendo que el cajero no iba, tapando con un papel que llevaba en la mano la pantalla para evitar que la víctima se diera cuenta de que estaba sacando su dinero. Todo fue muy rápido y sin violencia. Cuando se fue el ladrón, la mujer comprobó que su tarjeta no le daba el importe tecleado. Y al preguntar a los empleados del banco, se dieron cuenta, comprobando los movimientos que acababa de producirse, un reintegro de 800 euros. Y lo peor es que hace tres semanas otra mujer mayor fue abordada eh, del mismo modo en el mismo banco y en esa ocasión le robaron 600 euros. Y con esta sintonía, cuando son las 7 y 26 minutos de la mañana, damos paso a nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Partido grande y exigente el que le espera al Elche el próximo domingo en el Martínez Valero a las cuatro y cuarto. El equipo de Francisco recibe la visita del FC Barcelona, rival que atraviesa el mejor momento de la temporada tras enlazar tres goleadas consecutivas a Valencia, Nápoles y Athletic, a los que les ha metido 12 goles, 4 en cada uno de esos encuentros. Hay que destacar que en el bando frangiverde la dura derrota ante el Levante en el Ciutat de Valencia debe servir como un toque de atención. Con un inicio de 2022 brillante, el Elche ha dado un paso de gigante a la salva, a la, hacia la salvación, pero ni mucho menos está conseguida. Ahora mismo la distancia con la zona roja es de 8 puntos. Gracias. ...a esa última jornada que ha sido benévola con los de Francisco... ...tras los pinchazos de los rivales directos. Por su parte, los futbolistas de la primera plantilla, como reconocía Josan... ...están ya más que dispuestos a levantarse tras el duro balapalo contra el Levante... ...e intentar ponérselo difícil al Barça. Josan. Sí, como te diga, al final es lo que caracteriza a este equipo, ¿no? El el que se levanta el que el que no deja de luchar el que no el que no descansa el que el que cada día se levanta con ganas de, de ser mejor y de mejorar y como te digo de ...con ganas ya de que llegue el próximo entrenamiento para trabajar... Y el, ...y el próximo partido para sumar de tres en casa. Pues el próximo entrenamiento será esta mañana de cara a ese partido... ...Francisco estará pendiente de la evolución de Palacios... ...para ver si puede llegar al encuentro... ...y volver a recuperar su sitio de lateral derecho. La ausencia segura es la de Gerard Gumbau... ...que tendrá que cumplir un partido de sanción... ...tras ser expulsado en Valencia. Quique Pérez se posiciona como la principal alternativa... ...para cubrir el puesto que deja el catalán en el once titular. Otro de los focos del partido... ...entre el Elche y el Barça estará en la grada... ...ya que se espera un lleno absoluto... ...en el Martínez Valero... ...para presenciar el encuentro, hasta luego. Hasta luego Paco, gracias... ...y damos paso a la información meteorológica... ...ya hemos dicho que tendremos un tiempo... ...casi igual que el de ayer... ...que el de ayer martes, eso nos lo cuenta... ...Vicente Bordonado, muy buenos días. El tiempo, en Teleelche, en Radio Marca... ...con Vicente Bordonado... ...colaboran Autofima Hyundai... ...y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, los modelos meteorológicos nos están confirmando el cambio de tiempo... ...para este viernes, sábado, domingo, se formará una borrasca en el Mediterráneo... ...que nos va a dejar precipitaciones, de momento continúa la estabilidad atmosférica... ...durante esta madrugada nos ha cruzado la cola de un frente atlántico... ...en forma de nubosidad de tipo alto, algunos intervalos muy puntuales... Nos ha dejado en el último tramo de la madrugada, ya con cielos despejados, temperaturas muy bajas en el sur del Candelch. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch hemos alcanzado una mínima en torno a los 8 grados, en pedanías como Matola o Derramador, 4 o 5 grados, 9 en Torrellano, al igual que en Santa Pola hoy tendremos todavía una jornada marcada por la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados hasta las horas centrales del día por la tarde comenzarán a llegar intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto que nos anunciarán cambios de cara a las próximas jornadas. El viento flojo de componente sur a partir de las horas centrales del día animará el ascenso de las temperaturas máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 19 grados. En buena parte del territorio rozaremos los 20-21 grados. Mañana jueves ya tendremos una jornada de transición con nubosidad en aumento. Incluso ya por la tarde se podría escapar alguna gota. Esperamos precipitaciones de cara a la noche. Bajarán las Temperaturas máximas en torno a los 18 grados El viernes con la borrasca formándose en el Mediterráneo y un embolsamiento de aire frío en altura, dana o gota fría, tendremos una jornada muy inestable, con cielos muy nubosos o cubiertos, precipitaciones puntualmente moderadas hasta las horas centrales del día. Las más intensas se van a registrar en el litoral norte de la provincia de Alicante, aquí estaremos en el sector menos activo de la borrasca. Viento puntualmente fuerte de componente norte Temperaturas máximas en torno a los 13 grados Para las últimas horas de la tarde del viernes Entrada a la noche, en principio no se esperan precipitaciones El sábado abundante nubosidad Como mucho se podría escapar alguna gota El viento a menos El domingo no descartamos algunas precipitaciones de carácter débil Y temperaturas invernales para este primer fin de semana de marzo Valores que no van a superar durante el fin de semana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 Was running blind like a silver line in love. Este fin de semana comienzan las fiestas del mid fester de Moros y Cristianos en Elche, después de dos años sin desfiles ni actos multitudinarios debido a esta pandemia, que con el descenso de los contagios y esa desescalada, pues vamos recuperando ya la normalidad, se va alejando de nuestras vidas y con ello recuperamos también nuestras fiestas. Julián Fernández, presidente de la Asociación de Moros y Cristianos, muy buenos días, había ganas ¿no? de llegar a, a estos momentos. Muy buenos días, sí. La verdad es que ya teníamos muchas ganas de volver a hacer las cosas con un poquito de normalidad y por fin parece ser que ahora, en el 2022, vamos a poder llevar a cabo nuestra nuestra nuestra fiesta, que es la que le hemos a cabo en la calle. Bien, pues vamos a recordar qué actividades son las que nos vais a... a, a realizar durante ese fin de semana, un fin de semana que tenía que haber sido el primero del mes de febrero, pero que se ha aplazado y con buen criterio a, esta, a este primer fin de semana de marzo, porque evidentemente los descensos de los contagios por Omicron pues están cada vez eh, son mayores, eh, estamos ya recuperando esa normalidad. Correcto, nosotros siempre celebramos el Michelin el, el fin de semana de febrero, pero este año, tal y como estaba la situación pandémica, no sería imposible celebrarlo y yo creo que acertamos al pedir a, los, a las compasas, en este caso también a la Concejalía de Fiestas, un posible aplazamiento de un mes y, bueno, se han cumplido las previsiones de que la pandemia ha bajado su incidencia en la ciudadanía y, bueno, gracias a toda esta situación, este fin de semana, días 106, y 6, podremos ir a la calle y celebrar ...dos actos que son fundamentales en nuestra, en nuestra fiesta. Va a ser un michael digamos, adaptado a las medidas sanitarias... ...ya que no podemos hacer todos los actos que quisiéramos hacer... ...por el tema de las agregaciones, las distancias sociales, etcétera... ...pero los dos actos más importantes que son la entrada ETA del sábado día 5... ...a las 7 y media de la tarde, la vamos a realizar sin ningún problema... Y el domingo por la mañana tendremos la tradicional entrega de premios de todos los juegos de los campeonatos que hemos hecho durante el medio año. Y después tenemos un pasacalles que finalizará como es habitual en la, en la Basílica de Santa María, en la parte de un congreso donde enseñaremos una exaltación a los cargos festeros como novedad, ya que empezamos un año festero. Bien, pues con la entraeta a las siete y media este sábado, veremos ¿cómo veremos? ¿Todas las comparsas y filas? ¿Están todas? Todas, todas las comparsas, eh, con mucha ilusión, con mucha alegría, con muchas ganas. Todas las comparsas con sus bandas de música. Y yo creo que, que vamos a, a hacer una entraeta pues con muchas, mucha ilusión, con una alegría contagiosa, porque todos tenemos muchas ganas. Y eh, las personas que acudan a vernos van a disfrutar de que Moros y Cristianos volvemos otra vez a la calle, volvemos a salir y a compartir nuestra fiesta con todo el mundo. Hemos visto eh, que Moros y Cristianos cada vez tiene mayor proyección nacional y el siguiente paso será conseguir la eh, internacional. Lo hemos visto Ajá. porque este fin de semana... Eh, ...ustedes junto a la concejal de fiestas... ...estuvieron en la última asamblea anual de la UNDEF... ...esa asamblea donde aglutinan... ...todas las asociaciones festeras de España... ...y allí presentaron ustedes la candidatura de Elche... ...y se ve que lo han tenido que hacer muy bien... ...porque dijeron todos... ...sí, el año que viene... ...nos vamos a Elche a reunirnos... ...¿cómo se ha conseguido?... ...¿qué, qué han bueno, incluido eh, ustedes en la candidatura?... ...qué atractivos... ...o cuál fue el gancho... ...para, para bueno. convencer al resto... No lo sabemos Nosotros lo que hicimos fue hacer un pequeño dosier Bueno, en lugar lo planteamos En nuestra junta directiva como es habitual La junta directiva estuvo de acuerdo Aunque hiciera por la candidatura Y bueno, yo creo que lo que nos hablaron los nosotros eh, Yo creo que son dos cosas muy importantes Yo creo que son Que las, nuestras fiestas en el de Buenos Cada año se superan más Mucho más eh, Además que tenemos dos grandes representaciones Como es la Embajada de Público Cristiano Y el bautismo de la Morena del Raval Pero si faltaba alguna cosa, el haber sido declarada de interés turístico autonómico, pues fue un poco de, un, también un espaldarazo a un reconocimiento que te lo hacen otras personas que en este caso la consideran de turismo. Por todo ello, creo que en todo ese bagaje, pues por lo que nosotros hablamos con la Junta Ejecutiva de la UNDE, bueno, ya sabéis que la Junta es a nivel nacional, cerca de 100 poblaciones de diferentes comunidades están integradas en ella. ...y eh, tuvimos la, la suerte, o bueno, tuvieron la bien... De ...designar que él se fuese la, la sede de la Asamblea Nacional de la UNED de 2023... ...y lo que hicimos fue pues, el sábado y el domingo pasados... ...en el, los Alcázares de Murcia, que fue donde se hizo la Asamblea del 22... ...presentamos nuestro cartel y bueno, la verdad es que gustó mucho a la gente... ...el cartel como hicimos, eh, la idea que tenemos de hacer la fiesta... ...y bueno, ya a partir de ahora pues... ...a trabajar, a trabajar para hacer... ...que este encuentro nacional... ...pues sea un encuentro donde... ...el, chile, la de Moros y Cristianos... ...de alguna forma... hagan que la gente que va a venir al directo... ...se vaya muy contentos... Mm -hmm. de unos días de lectura, de fiesta y de actividad festera, que aquí y al cabo es lo que queremos todos. claro Ahora, eh, muy uh, Contentos, pero estarían un poquito nerviosos porque lo que se nos viene es algo muy importante. Claro. Eh, pues. Bueno, y además están las fiestas de agosto, pero ustedes van a ser los anfitriones en 2023 para la UNDEF, para la Junta Directiva. Uh, ¿Todos van a caber en el, sal, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento? ¿Es allí donde se va a realizar? Porque se realizó esta asamblea en los Alcázares, en esa ciudad de Murcia, en el Salón de Plenos. ¿O tiene ya el lugar escogido, o la concejal de fiestas le llegó a decir que esto del nuevo Palacio de Congresos podría estar terminado para 2023. Es una quimera. La verdad es que no hemos concretado todavía los espacios, ni tampoco el programa. Sí que es cierto que tenemos unos apuntes y unas ideas, pero bueno, nosotros eh, nos gustaría, eh, porque el número de gente es un muy grande, hablamos de que la Asamblea, por ejemplo, para que tengas una idea, pueden acercarse acerca de Entre más de cerca de 200 personas, evidentemente, en el, en el Centro del salón de actos del Ayuntamiento lo veo un poco complicado que, que para 200 personas. Eh, vamos a bajar diferentes eh, opciones, pero eh, sí que me gustaría que fuera el gran Teatro la sede donde pudiéramos eh, mostrar todas esas cosas a LG, y creo que el Teatro se llevará el lugar más más adecuado por las condiciones, por, lo, por, su, por su emblema, por sus condiciones, por su ubicación, por todo. y Pero bueno, no tenemos ninguna cosa pensada ahora mismo. En breve nos reuniremos con la concejala y a partir de ahí trabajaremos un poco la, el, el diseño del, del concepto que tenemos en el programa y empezaremos a buscar las diferentes ubicaciones para todos los actos. Mm -hmm. porque queremos hacer al menos un fin de semana muy completo. Bueno, pues Julián, cuántas ganas teníamos de decir Empiezan las fiestas de moros y cristianos en Elche Este fin de semana con aptos algo adaptados a la normativa del COVID Pero al fin y al cabo empieza ya la música festera a sonar a partir del sábado Gracias Julián y suerte Muchas gracias a vosotros Y nada, vamos a intentar que sean que unas fiestas donde, son, donde la alegría, la música, el color Sea lo que predomine y que por una vez empecemos a hacer una normalidad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 Nosotros no tanto. El Elche tiene su... Debuta Mudingayi, tu nuevo programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol todos los domingos a las 10 en directo en Tele en YouTube, en Facebook Live y ahora también en el Twitch de Tele con Adrián Egea, Pedro Ortuño, Pablo Salazar y José Alberto Palma. La, La música que sale.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 Son las 7 y 43 minutos de la mañana y después de esa entrevista con el presidente de Moros y Cristianos vamos a recordarles eh, nuestro sumario, las noticias que vamos a volver otra vez a detallar a partir de las 8 de la mañana. Hoy en nuestro sumario vamos a recoger ese testimonio del matrimonio ilícito de Luis Delgado y su mujer, que se encuentra en estos momentos atrapado en Ucrania, sin poder salir. Están en una ciudad a mil kilómetros de cualquier frontera más cercana. Luis Delgado nos cuenta las situaciones dramáticas que están viviendo, sobre todo por la noche. Cuando los bombardeos se intensifican, son indiscriminados y están causando bajas, sobre todo entre la población civil, que resiste con mucha valentía, ya que, ...están en territorio cosaco... ...agradecido las llamadas de, de los voluntarios de las ONGs ...que se han ofrecido para sacarlos del país... ...y también la llamada del alcalde de Elche... ...que a diario se preocupa por la situación de ambos... ...y Elche se ha movilizado en este sentido... y ...ya forma parte de ese corredor humanitario... ...en el que se ha convertido la Comunidad Valenciana... ...el Presidente del Consejo, Chimo Puig... ...anunció ayer un paquete de medidas importantes... ...para movilizar esos envíos de medicamentos a Ucrania... ...a través de varias ONGs... ...disponer de camas en todos los hospitales valencianos... ...para los refugiados aquí en el Hospital de Elche... ...y también en el del Vinalopó han hecho hueco... ...y ofrecen camas para adultos y para niños... Y todo también ...también tipo de servicios de atención sanitaria para la población... ...que logra salir del país y llegar a nuestro territorio... ...pero vamos más allá, ha habido unanimidad de todas las ONGs locales... ...y ayer... Desde Elche no se ha dudado en colaborar con la causa y ya se han organizado, se ha organizado una gran recogida solidaria de medicamentos y comida enlatada. A partir de hoy y hasta el viernes. se han habilitado nueve puntos en barrios y pedanías para que ustedes, los ilicitanos, aporten su granito de arena. De arena con el objetivo de llegar. ...a los 22.000 kilos de alimentos para la población ucraniana asediada por las tropas rusas. Y el presidente del Consejo, Chimo Puig, también anunció ayer algo importante... ...y es que Elche va a disponer de un centro de gestión del agua... ...que correrá a cargo de Asaja, de la Asociación de Jóvenes Agricultores... ...y que va a servir para captar fondos europeos con el fin de modernizar... ...y también digitalizar el Camp de Elche, el sector agrario. ...y ayer se inauguró por la tarde la nueva sede de la ONCE... ...que está situada en la calle Antonio Antón Asencio... ...en las nuevas instalaciones dijeron los representantes... ...de esta organización que van a intensificar... ...a mejorar la atención de los servicios... ...a las 400 personas ciegas o con visión reducida... ...que tienen en estos momentos atendiendo... ...y ayer se presentó también el cartel anunciador... ...de la Semana Santa... Hoy ya ha comenzado la cuaresma, se ha dado un paso para las procesiones. El autor de este cartel es el artista sevillano Antonio Díaz, quien ha escogido la imagen de la Virgen de la Asunción bajo una lluvia de aleluyas, para destacar la alegría, la ilusión que se necesita en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Y también hemos, vamos a dar una noticia porque hay novedades en respecto a la nueva edición del festival de cine independiente de elche que se va a celebrar en el mes de julio llega este verano esa edición la 45 con importantes cambios va a durar más tiempo y además el concurso se abre también a los largometrajes son algunas de las noticias que comenzaremos de nuevo a contarlas a partir de las 8 de la tarde de las 8 de la mañana En cuestión de minutos, sigan con nosotros aquí en el 101.4 de Tele-Elch, Radio Marca. La Glorieta con Rosmary Alonso.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 ...M Solers, el hogar del profesional... ...talleres JJ Linero... ...y Materiales Cano... ...recuerda, este domingo a las 4 menos cuarto... ...Elche Fútbol Club Barcelona... en marcador. ...pues precisamente vamos a hablar de ese encuentro... ...contra el Barcelona, este domingo... ...y eso nos lo va a contar... ...nuestro compañero Paco Gómez... ...para ver cómo se prepara la plantilla... ...y los jugadores de cara a ese importante... ...encuentro del domingo... ...muy buenos días Paco... ...Hola buenos días... ...partido grande y exigente... ...el que le espera al Elche el próximo domingo... ...en el Martínez Valero a las 4 y cuarto... ...el equipo de Francisco recibe la visita...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 ...entre el Elche y el Barça estará en la grada... ...ya que se espera un lleno absoluto... ...en el Martínez Valero... ...para presenciar el encuentro, hasta luego. Hasta luego Paco... Eh, ...veremos cuál va a ser el resultado... ...de ese encuentro contra el Barcelona... ...y nosotros ahora vamos a conocer... ...la previsión meteorológica... ...volvemos a recordarla... ...nuestro compañero Vicente Bordonado... ...nos dirá si las lluvias van a aparecer... ...dentro de poco, dentro de pocos días... ...muy buenos días Vicente. El tiempo...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 más fácil. Es un mensaje de UTLC y Ayuntamiento 8 en punto de la mañana, tenemos 8.4 grados de temperatura, alcanzaremos una máxima de 19 grados según Vicente Bordonado y de momento no hay lluvias, los, los cielos estarán despejados. Comenzamos aquí de nuevo el relato para los que se hayan incorporado a partir de esta segunda hora del programa La Glorieta. Les estamos contando desde las 7 de la mañana que Elche va a formar, ya forma parte de ese corredor de ayuda humanitaria que ha comenzado su actividad con recogida de medicamentos y alimentos para la población ucraniana que sigue sufriendo los ataques rusos a causa de la guerra iniciada por putin para invadir ese país hoy vamos a escuchar el testimonio del ilicitano luis delgado quien eh, junto a su mujer se encuentran atrapados en una ciudad de ucrania donde los bombardeos no cesan de producir bajas entre la población civil y aquí estamos con, un, con el cuerpo ya que puedes imaginar no descansa no duermes bien comes, comes. no. Comes.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 que llega de todas partes de Europa. Ayer el presidente ucraniano por videoconferencia consiguió los apoyos suficientes de la Eurocámara para aprobar la entrada de este país en la Unión Europea.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 La llamada primero del cónsul español, pero sin aportarles una solución para su evacuación de momento. También la del alcalde de Elche, que mantiene contacto a diario con este matrimonio ilicitano, y la de muchos voluntarios de ONGs que quieren sacarlos del país. Nosotros ayer le preguntábamos cómo está viviendo la guerra en el hotel donde se encuentra con su mujer. Vamos a escuchar su entrevista. Y aquí estamos con el cuerpo ya después pasar.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 Sí, sí, hay bombardeos por la noche, es una sirena, han bombardeado ya el aeropuerto, fábricas y tal y cual. Se prevé que vayan a entrar también en la ciudad, no sabemos qué pasará. Y aquí estamos pues, con, un, con el cuerpo, ya te puedes pasear. No descansas, no duermes bien, comes, comes no, sin ganas y cuando puedes. Y, y aquí estamos un poquito desesperados a ver qué pasa. La, la, en, las autoridades no nos dan absolutamente ninguna solución. Gracias a los amigos que tenemos en España y en Portugal que están moviendo...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 ...un servicio provisional de recursos sanitarios... ...para quienes lo necesiten... ...el Hospital General de Elche... ...podrá habilitar 98 camas para adultos... ...y 8 para niños... ...y el Hospital del Vinalopó... ...44 para adultos y 3 para niños... ...gracias a que los ingresos por contagio de COVID... ...ya se han reducido de forma considerable... ...apenas quedan... ...en ambos hospitales pacientes de COVID... ...además se ha puesto en marcha... ...una línea específica... ...del 112... ...exclusivamente dedicada a atender... ...a esas personas refugiadas... ...por esta guerra y a las cerca de 30.000 personas procedentes de Ucrania... ...que se estima que están residiendo en la actualidad en territorio valenciano. El presidente Chimo Puig, aseguró que tanto eh, hoy va a haber reuniones importantes... ...como esa comisión mixta de atención a personas refugiadas y desplazadas... ...y otra eh, también reunión con los agentes económicos... ...los principales sectores económicos afectados por esta guerra...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 Pues se trata de las primeras medidas puestas en marcha... ...para convertir la Comunidad Valenciana... ...en ese corredor humanitario... y Elche, como vemos, no se va a mantener al margen... ...no lo ha hecho... ...ayer el alcalde anunció junto a la Asociación de Voluntarios... T ...una campaña de recogida de alimentos para Ucrania... ...que comienza hoy... ...nos lo cuenta nuestra compañera Marga García... ...muy buenos días Marga. Buenos días Ros... ...los ilicitanos tienen la oportunidad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 ...de todas las ONGs, de todas las entidades de la ciudad... ...para dar una respuesta rápida, una respuesta coordinada. Pues acabamos de escuchar la llamada del alcalde a la solidaridad... ...y también del presidente de la Asociación de Voluntarios... ...Conciencia T, Gorka Chazarra que es el que va a coordinar esta acción humanitaria... ...y no será la única, la Universidad Cardenal Herrera Ceu... ...a través de una de sus alumnas ucranianas... ...también ha comenzado una recogida de productos de primera necesidad... ...y hoy entrevistaremos a sus responsables... ...en el programa Entre Amigos de Rosa Lucas... Y ayer, cambiando de asunto, Chimo Puch realizó otro anuncio, los 6 millones de euros que va a destinar para modernizar al sector agrícola con la creación de cuatro centros de innovación y digitalización que estarán ubicados en diferentes poblaciones valencianas. Uno de ellos vendrá aquí, a Elche. El que se va a implantar en Elche estará dedicado al agua, se encargará de captar fondos europeos y lo va a gestionar a Saja, la Asociación de Jóvenes Agricultores. Puig ha destacado el apoyo de la Generalitat a la iniciativa digital digitalizadora agraria que va a concurrir a los planes de transformación económica agroalimentarios con proyectos de inversión que pueden sumar hasta 500 millones de euros con los que se podrían crear hasta 5.500 puestos de trabajo fundamentalmente centrados en mujeres y jóvenes del mundo rural en 203 municipios y si recuerdan hace apenas unas semanas les contábamos en este informativo que elche campus tecnológico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 よい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 ...dijo durante la presentación... ...que el haber escogido una imagen... ...de la Mare de Déu bajo una lluvia de aleluyas... ...fue para, es para destacar... ...esa alegría, esa ilusión, el júbilo de todos... ...porque lo necesitamos... ...en tiempos tan difíciles... ...que estamos sufriendo... ...escuchamos al autor del cartel, Antonio Díaz. Pensamos... ...tanto... ...la Junta Mayor... ...como yo como, como autor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 Ahora hablamos del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche porque su edición número 45 va a venir este verano cargada de novedades. Por primera vez el concurso se alarga en el tiempo, va a durar más y también tendrá más premios. Y por primera vez este festival de cortometrajes se abre a la participación de los largometrajes. Muy buenos días Iciar Martínez, cuéntanos.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 Tres semanas, otra mujer mayor fue abordada del mismo modo, en el mismo lugar y en esa ocasión le robaron 600 euros. Damos paso ahora con esta sintonía a la crónica deportiva, a nuestro compañero Paco Gómez. Paco Gómez, que se encuentra ya aquí, en los estudios de Teleilche Radio Marca. Muy buenos días, Paco. Hola, Rol, buenos días. Hoy todavía no he hecho un repaso a los titulares de la prensa nacional. Lo haremos después de conectar con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Ilche para saber cómo se está circulando en estos momentos por la ciudad. Pero, Paco... Antes de hablar de la prensa nacional, háblame del partido contra el Barça. He visto que en tu crónica has recogido las declaraciones de Josan. Ayer hubo entrenamiento y ayer pudisteis hablar con jugadores y entrenador. No. Hoy será cuando hablemos con un jugador, con Omar Mascarel. Es la primera rueda de prensa de la semana ah. y seguirá siendo de momento telemática. Y bueno, pues un equipo que tiene los cinco sentidos puestos en ese partido grande. Partido para la afición, partido para los futbolistas. Es Uno de esos partidos para los que uno, bueno, pues trabaja, sueña en jugarlo, en disfrutarlo desde la grada. No siempre uno está en primera y no siempre uno recibe a un fútbol club Barcelona que además está en un momento dulce. Bueno, pues el objetivo es frenar al Barça, que está imparable en los últimos partidos, marcando de cuatro en cuatro en los últimos encuentros. Es el equipo ahora mismo más en forma, pero el Elche en casa desde la llegada de Francisco también está fuerte, ...no olvidemos que lleva tres victorias consecutivas... ...que está en su mejor racha como local en primera... ...desde los últimos 45 años... ...y bueno, vamos a ver si ese eh, topetazo... ...que se dieron en el campo del colista... ...pues eh, son capaces de levantarse... ...como decía ayer Josan... ...y reivindicarse en el Martínez Valero... ...con 31.000 eh, espectadores... Uh -huh. ...el eh, lleno está prácticamente garantizado... ...las entradas para público en general... ...se acabaron ya antes de ayer... solo quedan hasta mañana jueves las entradas garantizadas para abonados y si algún abonado no compra su entrada, entonces se liberarán y el viernes se podrán comprar para público en general de nuevo. O sea que vamos a tener la mejor entrada de la temporada, se colgará el cartel de no hay billetes. Y la verdad es que va a ser un espectáculo tanto en el césped como en las gradas. Bueno, pues Paco, esperemos sí. que sea un auténtico espectáculo y que haya victoria, es, <risa> haya puntos. Eso es complicado porque tradicionalmente el Elche muy pocas veces ha ganado al Barça. Bueno, pero. Eh, alguna eh, vez tiene que ser. Alguna vez tiene que ser. Al Elche que afronta el partido con esa tranquilidad de tener un colchón de ocho puntos. Eh, yo creo que es un partido donde tiene mucho que ganar uh -huh. y poco que perder y vamos a ver si es capaz de dar la sorpresa. Pues ya que tienes el, el periódico Marca, ¿no? Es el que tienes allí sí. encima de la mesa. Eh, ¿Cuál es la portada del Marca? Una final para llegar a la final. Valencia y Atleti de Bilbao se miden en su partido del año. Eh, el empate de San Mamés dejó todo el en aire para Mestalla, un nuevo duelo entre Bordalás. ...y Marcelino, es la final, es la, el partido de vuelta... ...de la semifinal de la Copa del Rey... ...que mm. se disputa esta noche a las nueve y media... ...la otra semifinal se disputará mañana... ...entre el Betis y el Rayo, el Rayo Vallecano... Eh, ...de estos cuatro equipos... ...dos se van a clasificar para la final de la Copa. Pues hoy me gusta, me gusta empezar leyendo... ...las portadas de los diarios deportivos... ...porque realmente es muy crudo... ...lo que estamos viviendo en estos momentos... ...y en unos minutos repasaremos... ...la prensa nacional que evidentemente va a recoger... ...pues eh, las víctimas ya que están causando esta guerra... ...esta guerra de Ucrania. Paco, gracias. A ti, Ros. Nosotros continuamos, lo hacemos ahora... Mmm, ...dejándoles con la previsión meteorológica... ...es importante saber cuándo llegarán las lluvias... ...de momento, hoy alcanzaremos una máxima... ...según Bordonado, de 19 grados... ...nos lo cuenta ya, en estos momentos... ...con su sintonía, nuestro hombre del tiempo.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 Son las 8 y 31 minutos de la mañana y antes de repasar los eh, titulares de los principales diarios de la prensa nacional, vamos a conectar con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí nos espera como cada día Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Ros. ¿Cómo se presenta el día de hoy para el tráfico, para los conductores que nos estén escuchando? ¿Cuáles son los consejos que puedes dar? Sí, pues a esta hora de la mañana el tráfico es denso en los, principal, en los principales accesos a la ciudad, como en la avenida de Alicante, avenida de Santa Pola, calle Almansa, avenida de Novelda, Ronda Oeste y avenida de Creviente. También es denso en Filet de Fora, Francisco Vicente Rodríguez, en Victoria Ken y en Federico García Lorca.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 Por último, recomendaros salir con tiempo de casa, a ponerse el cinturón de seguridad, cumplir los nuevos límites de velocidad y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables, ciclistas y peatones. Esto es todo desde la sala de control de tráfico del Ayuntamiento, de hecho, con una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. Buenos días, Jesús. Muchas gracias. Eh, recuerden, conductores, que el carrer Facho se corta al tráfico por la tarde. Y nosotros continuamos, después de dar los consejos para la circulación, para una circulación más segura, vamos a repasar pues, los titulares de, la, de los principales diarios nacionales de la prensa. Todos coinciden, recogen algunos eh, recogen la guerra del Partido Popular y otros lo que está ocurriendo en Ucrania. Los devastadores eh, resultados de esta guerra y de los bombardeos con víctimas mortales en primera página. Durísimas las imágenes, eh, por ejemplo, del diario El País, donde un bombardeo, extingue Un bombero extingue el fuego entre dos cadáveres tras el ataque a la torre de televisión de Kiev esta madrugada. Y titulan, Rusia advierte a la población que huya mientras avanza hacia Kiev. Putin dispara a objetivos civiles. Las tropas invasoras bombardean infraestructuras ucranianas y zonas residenciales el conflicto se libra en la energía las empresas y las tecnológicas tres frentes de la guerra económica las claves de la agitación de la amenaza nuclear por el que el kremlin también dan en su editorial y tiene el país eh, pues eh, al, al final de la portada un espacio para recoger La reunión ayer de la Junta Directiva del Partido Popular y titulan que Ayuso revienta el llamamiento a la unidad del Partido Popular al pedir expulsiones. La presidenta madrileña denuncia la campaña contra ella y Casado se despide dolido por el trato que recibió de su partido. Esto es lo que... Eh, nos cuenta el país en su portada de hoy el mundo el mundo recoge la misma fotografía muy dura del bombero extinguiendo el fuego eh, ante eh, dos cadáveres cinco muertos en el bombardeo de la torre de televisión de kiev titula putin machaca a la capital kiev para arrodillar a Zelensky, al presidente del país rusia lanza un feroz ataque a la capital horas antes de reanudar las negociaciones con Ucrania en Bielorrusia. Los ucranianos se preparan para resistir la invasión calle a calle. Momentos muy duros, tensos, los que se están viviendo en la capital que ya está asediada. Y el Europarlamento Euro pide conceder a Ucrania el estatus de candidato a la Unión Europea. El mundo recoge... Pues la participación del presidente Zelensky por videoconferencia en la Eurocámara y que pudo conseguir los apoyos para iniciar precisamente su entrada a la Unión Europea. La presidenta Ursula von der Leyen dice, entre comillas, nadie duda de que un pueblo que se levanta tan valientemente por nosotros, por nuestros valores europeos, pertenece a nuestra familia. Así titulan una de sus... Eh, frases de, sus de su intervención también titulan entre entrecomillado a Josep Borrell, nadie puede poner en pie de igualdad al agredido y al agresor nos acordaremos de los que no estén a nuestro lado y Zelensky también titulan del presidente esta frase luchamos por nuestra libertad por nuestros derechos pero también por ser miembros de Europa no nos dejen solo pues su discurso caló Y consiguió los apoyos. También el diario El Mundo dedica parte de su portada a lo, lo que ocurrió ayer, a la reunión de ayer en Madrid, en la Junta Directiva del Partido Popular, y dice: Feijó a ropa a Díaz Ayuso después de su duro ataque contra Casado. ...la presidenta madrileña carga contra el todavía líder del Partido Popular... ...por intentar destruirla y pide la expulsión de los conspiradores... ...el varón gallego cierra filas con ella... ...y entre comillas, no tenemos ninguna duda sobre su honorabilidad... ...la defenderemos. También uh, hablan de Castilla y León... ...qué lejos nos queda que todavía están eh, negociando el formar gobierno... ...después de las elecciones autonómicas... Titulan que Mañueco Baraja ofrecer a Vox que presida las Cortes sin entrar en el gobierno. También hay una noticia sobre educación, dice que educación suprime las notas y aprueba las matemáticas socioafectivas y sanidad anula las cuarentenas de los contactos estrechos a partir de este sábado. La razón también recoge fotografías de cadáveres eh, en no en Kiev sino en las calles de Kharkov. ...otra de las ciudades que está siendo asediada y atacada duramente por el ejército ruso... ...y titulan... ...Putin lanza un asalto definitivo para vencer la resistencia de Kiev... ...un convoy militar ruso avanza hacia la capital con Kharkov... ...asediada bajo las bombas... ...pueblos de la periferia se rinden ante los invasores tras dos días de intensos ataques y dedican también parte de la portada a La Razón al Partido Popular. Dice que Feijóo exhibe fuerza en el Partido Popular y desactiva listas alternativas. Deja, el Congreso de, deja al Congreso de su elección como presidente nacional en manos del aparato histórico de Génova. Además, recoge otras noticias como que los sindicatos reclaman una subida salarial del 5%, los agentes sociales inician Oh, mañana la negociación colectiva y la COE, la patronal empresarial, pide apretarse el cinturón. Y fin de la cuarentena, recogen lo mismo para los no vacunados. La mascarilla dejará de ser obligatoria en espacios cerrados muy pronto, por la mejora de la situación. Estos son los titulares de algunos de los principales diarios de la prensa nacional.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 Publantón, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Detectar comportamientos suicidas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es el objetivo del taller que impartirá esta semana en la Comisaría Provincial de Alicante y organizado por el Sindicato Policial JUPOL, la presidenta de la Asociación de Psicólogos Sin Fronteras y coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes, Teresa Marín. Muy buenos días, Teresa. Muy buenos días, encantada de saludaros. Bien, ¿por qué este taller...? ¿Qué pasa con las fuerzas y seguridad del Estado? ¿A ellos también les ha afectado la salud mental por esta pandemia? Bueno, por supuesto. Son personas también y personas que han sufrido toda, toda la presión y toda la crudeza de la pandemia. Han tenido que intervenir pues, bajo límites. Con el miedo, con el miedo de poderse contagiar, con el miedo de poder haber sido contagiados y llevar el contagio a sus viviendas. Sabes que... ...a nivel emocional todo lo que presiona de una forma u otra tiene que salir... ...entonces es muy muy importante que ellos puedan detectar ciertos comportamientos... ...en los compañeros o en cualquier tipo de intervención a cualquier ciudadano... ¿Es, la, ¿es la primera vez que realizáis este taller de estas características para un sindicato policial? Para un sindicato policial, en concreto yo para un sindicato policial sí, sí que he realizado varios talleres... En, con referencia a esta temática policía local, para vamos para otros colectivos pero para JUPOL es la primera vez que vamos uh -huh. realmente lo voy lo voy a organizar estoy ¿Y, preparando. ¿Y cuáles son las herramientas que debe tener un compañero para detectar comportamientos suicidas? Pues eso es concretamente lo que se desvelará todo el jueves, que está preparado todo con muchísimo cariño y que puede, les pueda llegar muy bien, de hecho es ...va a ser todo taller... ...es decir, espero que podamos practicar... ...para que ellos puedan... ...llevarse las herramientas... ...una vez se las hayan vivido... ...y las hayan sentido... Y, ...y sobre todo... ...ver ciertos cambios de comportamiento... ...que pueda tener un compañero... Eh, ...hay ciertos rituales... ¿no? ...que todos los estudios científicos... ...y toda la bibliografía... ...con respecto a, al tema suicidio... ...nos, nos ponen en alerta... ¿no? ...cuando alguien hace empieza a despedirse, cuando quiere separarse de objetos personales, es decir, hay, hay comportamientos en el ser humano que, que nos están indicando que hay una alta probabilidad o ¿no? que esté elaborando ese plan para acabar con su vida. Y Teresa, ya que te tenemos, eres presidenta de la Asociación de Psicólogos Sin Fronteras, ¿estáis ya actuando? ¿Se está notando, si hemos salido de una pandemia y ahora nos metemos en una guerra en suelo europeo, ...con amenazas de Putin, de, eh, nucleares... ...¿estáis notando ansiedad en la población en general? En los niños, sobre todo... ...sobre todo en los niños... ...es decir, los niños están muy concienciados... ...con la paz, con, el, con la solidaridad... ...con el intentar siempre negociar... aunque a veces tenemos que ceder también... ...para mantener la paz... ...entonces todo este conflicto... le ...está generando en los niños y en las niñas auténtico pánico ¿eh? es, es muy triste cuando intervienes con los niños y las niñas ver el miedo que tienen esto es, es atroz de verdad ¿les preocupa mucho eh, los comportamientos suicidas, ya no solo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, sino en la población el del suicidio ¿hay que hablar ahora? sí, sí, mi, mi respuesta es contundente, sí Es decir, yo en todos los cursos de formación animo a mis alumnos a que pregunten a sus pacientes si han pensado alguna vez en quitarse la vida, si por ligera que haya sido la idea. Es decir, somos personas, a las personas nos ocurren cosas, cosas bonitas, cosas desagradables, cosas feas y nuestra mente puede, puede llegar a tener ciertos pensamientos, ¿no? En, en, en el momento que pueda aparecer ese pensamiento del pensamiento a la acción, tampoco hay tanto. Entonces, sí, sí que preocupa a la población en general, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es un tema que preocupa a todos. Porque sí. la, la salud mental, no hace falta que lo digan las estadísticas, ni lo digan ningún organismo, lo estamos viendo todos. Ha sido mermada, ha sido deteriorada, es decir, hemos sufrido ...un secuestro, por decirlo así... ...con respecto a nuestra salud... ...a nuestra libertad... entonces pues, ...está saliendo... ...todo eso está saliendo... ...todo el sufrimiento que ha habido a nivel emocional... no ...todo ese miedo... ...pues al final sale... ...y si tenemos re mecanismos resilientes ...pues saldremos reforzados... ...que saldremos bien... ...pero si, si no los teníamos... O, ...o, y esto lo hago el matiz... ...o teníamos algún trastorno... ...ya de base... Pues, va a incrementar muchísimo más. Yo creo que me gustaría dejar muy claro, porque además lo dejo siempre clarísimo, no, no a no lugar a dudas, cuando yo hablo sobre el tema, que suicidio no es igual a enfermedad mental, ni enfermedad mental es igual a suicidio. Es decir, no todas las personas que han, que han pensado alguna vez en quitarse la vida, tenían por qué tener ninguna enfermedad mental, ni todos los que tienen una enfermedad mental tienen que necesariamente pensar en acabar con su vida. si eso asociar a eso asociar eso me parece que es, es denigrar no al ser humano pues eh, teresa para terminar ayúdanos cómo podemos cómo podemos dominar más el pensamiento positivo que el negativo eh, qué consejos nos das para afrontar la vida mejor cualquiera de este decide el con la propia vida ¿no? en la... Elaborar un plan para poder disfrutar más la vida, poder siempre y cuando no estemos deprimidos somos capaces de buscar dentro de nosotros qué nos hace conectar con la vida, qué, qué nos genera alegría, que nos genera felicidad y sobre todo, sobre todo, un plan para acabar con el posible sufrimiento. Es decir, se necesita ayuda terapéutica, evidentemente Pero los mecanismos resilientes que tenemos todos son importantes. De, de todas formas, la población no debiera... Si este tema no, no es un tema que nunca le haya preocupado, porque lo oiga en los medios de comunicación no le debe de preocupar. Es decir, cada uno debemos de seguir con nuestra vida, con todo aquello que nos hace feliz. Y, y, y si alguna vez necesitamos, pues volver ahí, ¿no? A, a todo lo que nos ha generado felicidad, todo lo que nos ha generado paz. Es muy important, importante, Rosemary, tener un buen, un buen círculo ¿no? de, de amistades. A veces la familia puede fallar, pero la familia que se elige, que son los amigos, el círculo de, de amistades que podamos tener es, eh, es, un, es algo maravilloso con respecto a, a, a cómo podemos estar viendo la vida y querer disfrutarla. Pues muchísimas gracias por tantos consejos, eh, Teresa Marín, muchas gracias. A ustedes, muy buen día.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 Faltan 10 minutos para llegar a las 9 en punto de la mañana. Hoy no tendremos tertulia periodística. Hay que dar paso a este relato informativo que es denso en esta jornada de miércoles 2 de marzo. Hoy nuestro sumario, pues vamos a recoger el testimonio de ese matrimonio ilicitano que se encuentra atrapado en Ucrania sin poder salir. Están en una ciudad a mil kilómetros de cualquier frontera, de cualquier salida más cercana. Luis Delgado nos ha contado las situaciones dramáticas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 También Elche evidentemente no se ha quedado al margen y hemos escuchado cómo el Ayuntamiento y todas las ONGs de la ciudad coordinadas por los voluntarios y voluntarias de la Asociación Conciencia T, empiezan hoy una recogida de alimentos en nueve puntos habilitados en la ciudad hasta el viernes para llevarlos a Ucrania. Y el presidente del Consejo Chimopush también anunció ayer que Elche dispondrá de un centro del agua que estará gestionado ...por la Asociación de Jóvenes Agricultores, por Asaja... ...y que va a servir para captar fondos europeos... ...con el fin de modernizar al sector agrario, al ...hablaremos por tanto con los responsables de Asaja... ...de este anuncio de Chimoput... ...en el que también aseguraba que captar fondos europeos... ...va a suponer la creación de miles de puestos de trabajo... ...en el mundo rural... ...también ayer se inauguró la nueva sede de la ONCE... ...que atenderá a 400 personas ciegas o con visión reducida... ...y ayer se presentó el cartel anunciador de la Semana Santa... ...el autor, el artista sevillano Antonio Díaz... ...quien ha escogido, fue el que ha escogido, el que ha hecho el cartel... ...y ha escogido la imagen de la Virgen de la Asunción... ...bajo una lluvia de aleluyas para destacar... ...dijo durante la presentación del cartel... ...de su obra, la alegría y la ilusión... ...que se necesitan en estos momentos tan difíciles... ...y el Festival de Cine Independiente de Elche... ...va a llegar este verano con importantes cambios... ...durará más tiempo... ...y el concurso se abre por primera vez... ...a los largometrajes. La Glorieta, con Rosmar y Alonso... Frente al malecón, con, con, con, con, comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Nos miramos, vaya año pasamos a ver si remontamos Sin dedicarle más tiempo que y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que le canto a los valientes que llevan por donde a la verdad A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado que no se acomodan ni y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Soles y cuando me miras soy la estrella que más brilla cuando ríes ilumina todo el techo ya duermo tranquila siento tanta calma dentro y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla cuando ríes ilumina todo el techo ya duermo tranquila siento tanta calma dentro Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Ah, ah, ah. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Los sonreímos, vaya si vivimos, todo lo que aprendimos no le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar a todos los que luchan por nuestros derechos, pidan a todo hombre igual a quienes no me juzguen y quienes esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien, atent y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla cuando ríes iluminas ilumina.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 humano.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 Pues son las nueve punto de la mañana, hemos llegado ya a la tercera hora del programa La Glorita. llevamos desde las siete contándoles las noticias locales, tenemos en estos momentos nueve con cinco grados de temperatura y vamos a alcanzar según la previsión de Vicente Bordonado para el día de hoy 19 grados, tendremos los mismos cielos que ayer despejados, de momento no hay lluvias en Elche.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 Son declaraciones que recogíamos ayer a mediodía y por la noche también y no fue fácil ya que tuvimos que suspender la conexión para el informativo Telenet al comenzar los bombardeos e intentarlo luego más tarde. Su testimonio pone de manifiesto que aún quedan españoles atrapados allí bajo las bombas rusas y que su evacuación está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 ...se han movilizado gracias a los convenios con Pharma Mundi y Cruz Roja... ...además han habilitado un fondo de emergencia de casi 2 millones de euros... ...por parte de la Consejería de Sanidad... ...se ha puesto a disposición del Gobierno Central... ...2.094 camas hospitalarias para atender a las personas heridas en la guerra... ...y habilitará un servicio provisional... ...y simplificado de recursos sanitarios para quienes lo necesiten... ...el Hospital General de Elche podrá habilitar 98 camas para adultos... ...el Vinalopó 44 y 8 camas para niños en el General y 3 en el Vinalopó... ...gracias a que los ingresos por contagio de COVID se han reducido de forma considerable... ...apenas quedan en ambos eh, hospitales... ...también la Consellería de Justicia va a hablar hoy con los colegios de abogados... ...para ofrecer servicios jurídicos gratuitos...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 Se trata de un paquete de las primeras medidas puestas en marcha por el gobierno valenciano para convertir esta comunidad en un auténtico corredor humanitario. Escuchamos a Chimo eh, Montará en los próximos eh, días un dispositivo de coordinación para la solidaridad valenciana con el pueblo ucraniano en la canalización... ...de la forma más eficiente y ordenada de material alimentario... ...o, o también de otro equipamiento eh, que sea necesaria articular... ...desde la perspectiva de la urgencia del, del momento. En ese sentido, la coalición entre la Federación Valenciana... ...de Municipios y Provincias y la Generalitat... ...es decir, con el conjunto de ayuntamientos... ...que quieran participar en esta operación... ...y sobre todo con la solidaridad del pueblo valenciano... Intentaremos eh, lo más rápidamente posible enviar un convoy importante de productos alimentarios, vestidos y otros equipamientos para abastecer desde la base que se está situando eh, en Polonia a las personas que están en estos momentos sufriendo en primera persona el conflicto. Pues el Che no se ha mantenido al margen, va a subirse a ese convoy. Ayer el alcalde anunció junto a la Asociación de Voluntarios y Voluntarias Conciencia que una campaña de recogida de alimentos para Ucrania. Nos lo cuenta Marga García. Buenos días, ross Los ilicitanos tienen la oportunidad de poner su granito de arena a la dramática situación que está viviendo la población civil en Ucrania. Desde hoy se instalarán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 ...de todas las ONGs, de todas las entidades de la ciudad... ...para dar una respuesta rápida, una respuesta coordinada. Pues acabamos de escuchar también, no solo al alcalde... ...sino al presidente de la Asociación de Conciencia tea ...al voluntario Gorka Chazarra. Y esta no es la única iniciativa humanitaria... ...la Universidad Cardenal Herrera, CEU también... ...a través de una de sus alumnas ucranianas... ...ha comenzado una recogida de productos de primera necesidad. Hoy vamos a entrevistar a sus responsables... ...en el programa Entre Amigos de Rosa Lucas. Y ayer... Cambiamos de asunto. Chimo Puch realizó otro anuncio que tiene que ver con el chill. 6 millones de euros van a destinar para modernizar el sector agrícola con la creación de cuatro centros de innovación y digitalización que estarán ubicados en diferentes poblaciones. Uno de ellos estará aquí. El que se va a implantar en Elche está dedicado al agua, se encargará de captar fondos europeos y lo va a gestionar Asaja, la Asociación de Jóvenes Agricultores. Pues bien, en nuestro programa, en unos minutos, a las nueve y media, tendremos aquí, en vez de la tertulia con los periodistas, al responsable de Asaja, en Alicante, para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 Quedan dos parcelas libres de pimesa, una de 3.000 metros cuadrados y otra de 5.000 metros cuadrados. ...innovadora, que será la primera en instalarse en este espacio, en el Elche Campus Tecnológico, concebido precisamente para eso, para la atracción, para la implantación de empresas innovadoras y de la nueva economía, por tanto, eh, bueno, pues... Eh, una gran noticia para, para nuestra ciudad, una gran noticia para Elche y eh, estrenamos así, yo creo que de la mejor manera, el, el edificio destinado a, a este tipo de empresas y que estoy segura que, que, bueno, pues, que después de esta vendrán, eh, vendrán más y podremos dinamizar así mucho más la economía de nuestra ciudad. Sin duda. ...una buena compañía, PLD Space... ...que ya comienza a despegar... ...dedicada a la fabricación de cohetes espaciales reciclables... ...y ayer la 11 inauguró su nueva sede aquí en Elche... ...está situada en la calle Antonio Antona Asencio...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 que es común a todos los cofrades, no solamente de Elche, sino de, de Sevilla y en toda España. Hablamos ahora del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, porque su edición número 45 va a venir cargada este verano de novedades. Por primera vez el concurso se alarga en el tiempo, es decir, va a durar más, y también en premios. Y por primera vez este festival de cortometrajes...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 600 euros y terminamos con la incidencia de la pandemia sigue siendo baja aunque no baja al ritmo del mes de febrero en el que pasamos pues de 4.000 a los poco más de 700 por cada 100.000 habitantes a día de hoy la tasa se sitúa en 644 casos después de registrarse 366 nuevos positivos entre el pasado jueves y el domingo en los hospitales a día de ayer había 16 personas ingresadas tres de ellas en la UCI y no hemos tenido que lamentar, eso es lo más importante, ningún fallecido en esas últimas 24 horas. Y recordar que la vacunación de la dosis de refuerzo a los mayores de 18 años continúa en el pabellón del Toscar, además de las primeras y segundas dosis a los mayores de 12, de 12 sin cita previa.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 Estás escuchando La Glorieta con y Alonso. Pasan 20 minutos de las 9 de la mañana. Hoy no vamos a tener tertulia con los periodistas. La posponemos para el próximo miércoles porque en cuestión de minutos tendremos aquí al secretario de Asaja para hablar de ese anuncio que realizó ayer el presidente de la Generalitat, Chimopuch, Puig, de crear cuatro centros de innovación para el sector agrícola en la Comunidad Valenciana y uno de ellos va a estar en Elche. Se va a implantar ...en Elche estará dedicado a la gestión del agua... ...y lo llevará a Saja... ...por eso vamos a entrevistar al secretario provincial... ...de esta asociación de jóvenes agricultores... ...para conocer más detalles de este anuncio... ...que parece que pueda ser muy positivo para el Camp ...y mientras esperamos esa entrevista... ...vamos a disfrutar de la música que tenemos seleccionada para hoy... ...vamos a escuchar a Álvaro Ruiz con el Canca... ...en este tema, noviembre... de mar a saborear una vez más la primavera tras pasar la noche entera de tirititrón tram trero ahí tiritrán que no se acabe esta locura que me invade y que me llena que descanse la pena que hoy tengo tu Me cura, tu silueta desnuda y esta piel que me quema qué bueno es tu que me provocas en pleno y ahogado noviembre que implosiona el mundo y que yo tiemble recogiendo los estambres de tu boca qué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 Anudemos nuestras velas Anudemos nuestras vela Y anidemos en el vio y Anidemos en el vino Qué hermoso y repentino Fugaz e intenso encuentro Quisiera llevarte dentro Más de lo que te llevará Que el cariño que te tengo Hace tiempo me acompañaba por el mismito camino, que van caminando las gana, qué bueno esto que me provoca, en pleno y ahogado noviembre, que implosión el mundo y que yo tiemble. Recogiendo los estambres de tu boca, sonaba la cama con una cuica, y de fondo huica cantaba una canción, qué bueno esto que me provocas, en pleno y ahogado noviembre, que implosiona el mundo y que yo tiemble. recogiendo los estambres de tu boca, qué bueno. Que me provoca en pleno invierno y de noviembre. Que implosiona el mundo y que yo tiemble recogiendo los estambres de tu boca. Que implosiona el mundo y que yo tiemble recogiendo los estambres de tu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 Recycla teus, kartuczów d'impresora, bombetes LED i de baix consum, piles i bateries, acumuladors, zikotets elektrodoméstics, CD's i DVD's. Localitza el teu mini.net més pròxim. Es veuràs situats a Carrus, Mercat Central, Pasei Germanies, Centre de Congressos i Plaza Castella. Mini.net a Elts. Més a prop. Més fàcil es un mensaje de UTL y Ayuntamiento Estás escuchando La Glorieta con y Alonso Cuatro minutos para llegar a las nueve y media de la mañana vamos a escuchar ahora lo último que ha sacado la mítica banda de rock Los Ilegales Muñequita de Porcelana junto a Francisco Contreras al artista ilicitano El Niño del Che Vamos a ver cómo suena So on... Donde estrenará sus alas Rota en la vida nocturna con ese canto vibrante Cuando llegue la mañana volverá con una herida Porque ya el infierno Quema su corazon Una uliczka de porcelana Hace que murmure todo triana De triana llega murmuraciones. Echo de otro tiempo, viejas canciones y que el viento arrastra por los rincones y llenan de pena los, los, los corazones, los corazones.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 Pues estamos ya en la recta final del programa La Gulereta, son las 9 y 32, desde las 7 de la mañana les hemos venido contando algunas de las noticias y una de las más destacadas, sobre todo para el Camp de Elche, es ese anuncio que realizó ayer el presidente de la Chimo Puch, en el que aseguraba que se van a destinar 6 millones de euros para crear cuatro hubs agrarios. Uno de ellos estará en Elche. Vamos a escuchar primero las declaraciones de Chimo Puig. Y estos proyectos que hoy hemos visto, de NIA y de Insomnia, creo que lo que garantizan es esa transición necesaria económica que el sector tenía que, que sufrir, que estaba sufriendo y que era necesario que se produjera. Ahora lo que tenemos es más energía, tenemos más capacidad económica y eso es lo que tenemos que aprovechar. Y sobre todo aprovecharlo desde esa visión que creo que es absolutamente vitamínica la que hemos visto hoy, que es esa cooperación público-privada, esa cooperación entre los distintos sectores, y, y, y, sabiendo que todos nos necesitamos, que la tecnología y, y, la, y, y la agricultura evidentemente que tienen un espacio común, porque es el espacio en el que se dibuja de verdad el futuro. Bien, pues vamos a intentar entender qué es ese hub que ha anunciado Chimopuch para Elche. Dice que estará dedicado a la gestión del agua, que correrá a cargo de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Asaha. y que el objetivo es modernizar, digitalizar, innovar en el Camp de Elche. Pues bien, tenemos con nosotros al secretario provincial de Asaja, él es Ramón Espinosa. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días Rosmarín, ¿qué tal? Bueno, lo primero, ¿qué es un hub? Es un centro, ¿no? Bueno, el, eh, sí, el hub es un espacio de, de emprendimiento, ¿no? Es unos dos términos <ríe> anglosajones que se utilizan, eh, que se utilizan mucho en el tema de digitalización, en los temas de, de tecnología, y, y bueno, pues eso, pero en definitiva es, es un espacio para, para el emprendimiento y para realizar acciones de, de digitalización o cualquier otra. Acción de, que tiene que ver con las nuevas tecnologías y con las innovaciones. ¿Por qué se ha escogido Elche para el Hub, el Centro de Gestión de Agua? Bueno, esto es un proyecto que se llama La Digitalizadora Agraria. Eh, nos, es un proyecto que, que, bueno, pues que hemos, nos hemos unido eh, las organizaciones agrarias de la Comunidad Valenciana y con una empresa que se llama Insomnia, que es son los suelos que han digitalizado un poco los puertos los eh, españoles, ¿no? Y ante los fondos Energy Generation, ya la publicación del PERTE agroalimentario, pues la idea es presentar un, un proyecto para eh, un, un proyecto tractor en la Comunidad Valenciana para acelerar un poco el cambio estructural. El cambio estructural. Entendemos que ahora eh, mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias tiene que ser eh, mediante la, la digitalización. Y, y, bueno, pues en, entendemos que dentro de 10 años va a haber un cambio estructural en las que las explotaciones agrarias y ganaderas pues van, a tener, van a utilizar las herramientas que ofrece eh, la inteligencia artificial, que ofrece la agricultura de precisión, que ya algunas están en marcha, y, bueno, lo que queremos es un poco acelerar ese proceso. Acelerar ese proceso. Entonces, se ha distribuido y en la comunidad valenciana se van a crear cuatro hubs ...uno en Morella, que lo va a llevar la Unión de Yaura Ors. ...otro en, en Requena, que lo van a llevar la, las cooperativas... agroalimentarias, la Federación de Cooperativas... ...otro en Valencia, que lo va a llevar a Basaja... ...y el de Alicante, pues lo vamos a llevar nosotros a Sanjalia... ...y nosotros en Alicante vamos a centrar... ...y vamos a tener el, en este SHAP, ...vamos a tener un centro de conocimiento, de formación... ...para, eh, bueno, pues eh, mostrar el abanico de posibilidades... ...de herramientas digitales que están a disposición ahora mismo de la agricultura mediterránea. Nosotros nos vamos a centrar en herramientas en digitalización tanto de agua, sensores tal, como árboles leñosos... ...como lo que son la agricultura mediterránea que representamos nosotros. La idea es mostrar todo ese abanico para que la gente elija qué tipo de herramientas va a implantar en sus explotaciones y luego pues, eh, proporcionar esa formación y tramitar también al mismo tiempo en este hub las ayudas que vienen de los fondos europeos y que van dirigidas a los agricultores. Esto es importante destacarlo porque, al final, eh, es un proyecto que tiene como objetivo eh, último que lleguen eh, ayudas a los agricultores que dejen digitalizar sus explotaciones. Y eso nosotros, como de la pues a través de este hub que se va Eh, situar en, en, en Elche, en la estación experimental, en la carretera de Dolores, pues ahí es donde nosotros vamos a poner el centro y gestionar estas estas ayudas para que finalmente lleguen al a, a campo. Vale, por lo que has explicado, esto se trata de una ventanilla para que lo, el agricultor del Camp de Elche pueda acudir y pueda tramitar las ayudas europeas para poder comprar Todos esos sensores, todas esas herramientas que van a digitalizar el sistema de riego de sus explotaciones. Es así, de sí, claro, ¿no? Sí, sí, más o menos, más o menos, no solamente riego, sino cualquier tipo de explotaciones ganaderas, eh, plantaciones de, de árboles leñosos, sean cítricos, sean granados, sean. Eh, y el, el centro está en Elche, pero es para eh, dar servicio a toda la provincia de Alicante. Vale. Los fondos europeos están garantizados porque el, el presidente hablaba ayer de 500 millones de euros para repartir entre esos cuatro Hubs. Sí, eh, sí, sí. En principio, claro, esos 500 millones de euros son las ayudas que tienen que, que recibir eh, los agricultores que de, o sea, a emprender en la digitalización de la agricultura mediterránea y que bueno, pues que el coste sea eh, y con una intensidad y un porcentaje de financiación. Eh, ...importante, que todo eso está por ver... Eh, ...sí, yo creo que el dinero... ...está garantizado... Eh, ...llegará en el 2023... ...y lo que tenemos que hacer en este 2022... ...con esos 6 millones de euros... ...que ha eh, prometido... ...la Generalitat Valenciana... ...es preparar, allanar el terreno... ...y tener los hubs preparados... ...para que cuando lleguen... Eh, ...los fondos de Next Generation... ...podamos ya eh, trabajar... ...en la formación trabajar en la digitalización, trabajar en la gestión de las ayudas, trabajar en la experimentación, montar campos de experiencia, enseñar un poco todo ese tema, es el trabajo previo que hay que hacer. Uh -huh. Y bueno, parece ser que en el 2022 contaremos con estos 6 millones y luego ya eh, podemos eh, transferir todo lo demás. Es un proyecto, la verdad, que ilusionante porque bueno, hace es, falta. Es muy importante. Hace falta y, es... y también tenemos esperanza de que con esta digitalización pues puede ser un, un, un acicate para que se incorporen jóvenes al sector, ¿no?, porque va a ser un atractivo también para la incorporación de jóvenes eso es lo que, y para que se produzca Eso, y es, lo que, que, desde luego. eso sí, es lo que quería no. preguntarte, precisamente porque eh, Chimo destacó ayer el presidente que son se van a crear 5.000 y pico puestos de trabajo, sobre todo entre los jóvenes, porque va a ser atractivo, pero ¿qué tipo de trabajo es el que se va a crear en el mundo rural?, Bueno, no lo sé yo el, el tipo de trabajo, eh, lo que sí que sé que hay un potencial de 6.000 eh, explotaciones que se pueden ver beneficiadas en este, en este sector. Eh, no puedo hablar eh, porque, claro, como se presentaron dos proyectos, el de AINIA y el de la digitalizadora agraria, en nuestro caso eh, eh, no es tanto generación de empleo aunque sí que es verdad que eh, hoy en día pues está todo si este tipo de herramientas son demandadas pues hay eh, bueno pues eh, se genera un tejido empresarial para proporcionar este tipo de, de herramientas darles hacerles un seguimiento el mantenimiento en y ese tipo de cosas pero sí que es verdad que nuestro proyecto está más enfocado a, eh, a digitalizar y a, y a utilizar estas herramientas que nos proporciona la tecnología, que nos proporciona la, la inteligencia artificial. Algunas serán más útiles, otras menos útiles, pero que eh, ganamos en, en competitividad. Ganamos también en, en mejora de la seguridad alimentaria, trazabilidad... En mm. fin, hay una serie de instrumentos que ahora mismo no estamos usando, pero que si queremos ser competitivos, pues yo creo mm -hmm. que eh, nos va a suponer un ahorro de costes y, y, y, bueno, pues ahí es donde estamos un poco... en. Eh, ...poniendo claro. la, la, la acción, ¿no? por parte de claro. Ahora entiendo por qué se ha escogido Elche, la provincia de Alicante... ...para el JAP, para ese centro de, de la gestión del agua... ...porque quizá Alicante, como nunca hemos tenido agua... ...hemos sido o somos los que más modernizado tenemos el riego... Eh, ...en las plantaciones, supongo yo, más que en Castellón o, o que en Valencia... ...por eso la pregunta, Ramón, ¿tenemos las herramientas, tenemos el dinero... ...tenemos la ventanilla, pero tenemos el agua garantizada?... No, no, el agua es un, problema, es un problema muy grave. Ahora mismo estamos en plenos eh, organización de actos de protesta porque y a nosotros lo que, nos, lo, lo que nos penaliza, lo que está ralentizando el crecimiento de este, de este sector en la provincia de Alicante, es la incertidumbre que hay sobre el agua. Tenemos un problema muy grave ahora con el trapacetajo segura, que el Ministerio de Transición Ecológica ha decidido por la puerta de atrás con toda la opacidad y con toda la mala leche que se puede tener, ha decidido cargarse el Trasvase trabajo segura, nunca se lo van a cargar, pero lo van a dejar exclusivamente para abastecimiento. Y impedir el regadío, impedir el trasvase trabajo segura para el regadío, esto es un drama que no somos conscientes de, de la realidad. Nosotros tenemos que seguir como, como, si, como si nada, ¿no? Tenemos que te intentar que eso no ocurra, Veremos a ver si la política es capaz de cargarse el trabajo de Tajo Segura y dejarnos sin agua. Las alternativas que ofrece pues, no son viables, porque el agua desalinizada, si no tiene un precio de 30 céntimos puesto en la, en la finca del agricultor, no la podemos pagar. No la podemos pagar. No es eh, alternativa, una cosa que no podemos pagar. Y, y eso, pues bueno, son amenazas que tenemos ahí. Pero esperemos que no se materialicen. ...y por eso tiene sentido este, este, este programa... ...este proyecto de la digitalizadora agraria. Eh, es importante eh, que sí que es verdad, como tú bien dices... ...que nosotros eh, optimizamos muchos eh, recursos... ...pero eh, todavía hay muchas herramientas que nos pueden permitir... ...a eh, modernizar algo, algo más, al tener un uso eh, mayor... ...con estos sensores que nos dicen exactamente... ...cuándo y qué cantidad de agua necesita la planta... ...y queremos saber avanzar en ese... ...dado que para nosotros el problema del agua es un problema capital... ...pues todo lo que las nuevas tecnologías nos puedan, nos puedan aportar... ...en este campo, bienvenido sea. Pues Ramón Espinosa, no hay tiempo para más... ...muchísimas gracias, que vaya bien y suerte... Muchas ...porque de dependemos de todo, no solo de ese proyecto... Eh, ...sino de que las movilizaciones puedan convencer a este gobierno de que no tenga tan mala leche con la provincia Exacto. de Alicante, con los regantes, que nos dejen pues sí. algo nos de agua, <risa> más certidumbre. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias a ti, Rosmario. Un saludo a todos. Hasta luego.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 ...reservas al 637-09-15-13. Estás escuchando La Glorieta con Rosmar Alonso. Son las 9 y 47 minutos de la mañana, estamos ya en los últimos eh, minutos del programa La Glorieta... ...y los vamos a dedicar a la música. Vamos a escuchar a Conchita con su tema El viaje... No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, me salen escudos del pecho, te quiero morder. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar miles de animales de todas las formas amigos que siempre te van a salvar un sol y una luna que nunca se olvidan que todo este mundo tiene que girar y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar y ya de reojo teteo no sé si llovían he traerte a este mundo de locos. Ya quiero matar al primero que te haga llorar. No sé si llovían, he pero cuando te miro a los ojos. Parece más grande, puedo volar. No sé si decirte que no va a ser fácil a veces. Hay tantos idiotas que ponen el mundo al revés. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar.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 Hay voces enormes que llenan silencios y cuentan historias que te ayudarán. Miles de sonidos, millones de cielos, el mar tan inmenso la luz de importar. portal. Y en medio de todo, yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Ya de reojo.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 Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Grupo Marcos, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Ferroque y La Llave, Mister Crypto, Food Coach 10, Imed Hospitales, Box Mecánica Reyes, Doctor Sendra, Tiendas Anticrisis El Castor, Restaurante Martino, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El, Supermercado Charter Consum.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 Pues quedan solo tres minutos para llegar a las 10 en punto, ponemos el punto final a ese repaso de la actualidad desde las 7 de la mañana que venimos contándoles las noticias más destacadas y ahora a las 10 nuestra compañera Marga García vendrá para también eh, contar la información local, lo que está pasando y las previsiones en esta jornada informativa de este miércoles de cuaresma, miércoles 2 de marzo. Los, los carnavales acaban y hoy empieza esa ayuda humanitaria que se ha pedido para apoyar al pueblo ucraniano. Nosotros nos vamos con la banda sonora de la película Tok Tok, con la banda sonora del grupo Macaco. Volvemos mañana jueves. Hasta entonces. A abre la la, abre la la la. ¡Eh! Don, don, abre la puerta. Tonto, saca a tu loco a pasear. Abre la la, abre la la la. Volamos libres entre las jaulas de lo correcto. Rodamos en alegría entre tanto entrecejo. Danzamos como los gatos sobre sus techos. Carrería, entre tanto consejo. Somos la invisible manada. Somos una historia sonada. Somos un rincón de jardín bajo tu almohada. Somos fugitivo i y coartada. Somos la epidemia volada. Somos la llamada armada corazonada. Doctor, Abre la puerta. Doctor, y saca a tu loko a pasear. Suelos de hormigo, somos la vista sin vista, sin que te asomes al balcón. Somos la iglesia de la calle.